De hecho, eh, yo he hablado con mucha gente que conocía antes al Barracín, que Teruel, la, la capital, está treinta apenas 35 kilómetros, pero la primera visita obligada al Barracín, y luego, si había tiempo, ya nos acercábamos a, a Teruel. Entonces, claro, está en un enclave, eh, como tú decías, espectacular. en peñasco en los Montes Universales, una ciudad medieval, rodeada de, de cortados sobre el, el, el río Guadalaviar, una impresionante muralla, o sea, el sitio...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 eh alrededor de esa, eh, de esa muralla, al paisaje con... natural ¿no? Javier claro hay muchas... es verdad que aquí con mucha paciencia y con un poco de energía, hay muchas escaleras, pasadizos, calles estrechas que incluso los hableros en la parte de arriba se llegan a juntar, hacen casi una especie como, como de túnel ¿no? el enclave es es, es idílico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 Parte, eh, es verdad que se ha intentado hacer unas casas nuevas, pero entran al barracín y se nota como que no, no, no pintan nada allí, ¿no? como es un postizo que han puesto aquí por poner algo. Entonces el verdadero barracín es eso, está para esa población de mil y pico habitantes y poco más, pero claro, es enclave da las situaciones pues, de, de historias y leyendas todas las, eh, todas las que quieran. Y a lo largo del tiempo se ha conseguido conservar tal cual, eh, todos, eh, pues no sé, la, la iglesia, las casas,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 Eh, Pueblecitos, por ejemplo, del Matarraña, es que en Matarraña te puedes perder allí, es, lo llaman de la Toscana eh, española, les, les, se le llama. Entonces, yo me acuerdo aquí en Ricón, y por del frío, es que para poder curar esos jamones, hace falta frío. Si no, el jamón claro. es imposible. Entonces todo tiene su porqué.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 Y te puedo asegurar que hay gente mayor que quitarle una boña y despeinarlo, eso es una profesión de riesgo. <risa> y luego se celebra pues, una fiesta en todo el pueblo con lo que van recogiendo Coraltis hace eh, pues, una comida en la, en la plaza del, del pueblo. O sea, que es muy y divertido. En, en Navidad. Javier Sanz, mil gracias por acercarnos a este lugar, a la capital del mundo, desde luego. Al Barcín, mil gracias. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Feliz Navidad, un besito. Igualmente, adiós.